punto de finalizar la temporada número 21 Este es el último fin de semana que comienza aquí. Una semana en la que se ha producido un nuevo aniversario. Siempre se recuerdan efemerides de cosas. Parece que a veces las noticias de actualidad son las cosas que han ocurrido antaño. Una de ellas es que en estos días de... Pero... En 1944 se produjo la reunión de Burton Butch. Todos los países del mundo estaban ahí. Los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial se reunieron para crear lo que iba a ser el sistema económico mundial. Se creó entonces el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Es decir, la guerra la ganó el dinero. Decenas de millones de personas en todo el mundo se dejaron la vida bajo las armas para que después otros cientos de millones de personas fallecieran engañadas por el nuevo dios, el dinero. Vencimos a Hitler para caer bajo las garras de otro tirano. ...el docente Bruno Carreños... ...en nombre de todo el equipo que hace posible este programa... ...en la sintonía de Onda Cero Radio comienza la rosa de los Vientos. Como siempre vamos a estar desde ahora, hemos comenzado a las 12 y media y vamos a estar hasta las 4 de la madrugada. El mes de agosto en Onda Cero va a seguir con la rosa de los vientos, vamos a estar todos los sábados, todos los domingos, haciendo puente entre la temporada 21 y la temporada número 22 Esta noche, como siempre, todo el equipo preparado y dispuesto con César Tobías al frente de la parte técnica, Javier Sevilla, en redacción y producción, Silvia casa solo en la codirección y los siguientes temas que os os explicamos ahora mismo <música> repetimos estamos hasta las 4 de la madrugada en Onda Cero, La Rosa de los Vientos tenemos una etiqueta para vuestros mensajes, en Twitter estamos con nuestro hashtag con Almohadilla Rosavientos. Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. <música> 2019 un año en el que se ha demostrado que somos dioses creadores de vida aunque la vida que creamos sea una máquina Pero somos en dioses eh, por primera vez en la historia de la humanidad en eh, los somos Estamos en un nuevo tiempo, están pasando cosas eh, maravillosas e extraordinarias, cosas sin embargo que a veces eh, nos asustan. Hoy tenemos en nuestro programa un científico que nos va a hablar de esta nueva era y de la ética para las máquinas, la ética para el futuro. Tendremos más cosas, hablaremos de periodismo humano, hablaremos con alguien que es testigo de la humanidad, del periodismo, que lo vive, que lo tiene en sus venas, que ha estado en Estados Unidos, que ha estado en la caravana de brigantes, que acaba de venir de Honduras. Va a estar con nosotros Iván Benítez. Y también va a estar con nosotros uno de los investigadores de primera fila, forma parte de nuestros elegidos. Va a estar en la Rosa de los Vientos, en David Zurgo, un conocedor de los prodigios, nos va a hablar de Leonardo da Vinci, nos va a hablar de muchas otras cosas, nos va a hablar de cómo afecta al mundo también de la divulgación este nuevo tiempo en el que estamos. David Zurgo, esta noche en La Rosa de los Vientos. Además eh, tendremos a Mado Martínez en Ureca. Nos eh, preguntamos, y seguro que os lo han preguntado, ¿ventanilla o pasillo? En estos días se ha preguntado en muchas ocasiones, especialmente cuando compramos o adquirimos eh, viajes eh, para pasar en eh, nuestras vacaciones. Pues bien, según respondamos una cosa u otra, nuestra personalidad es de una forma u otra. Lo vamos a contar aquí en Ureca con Mado Martínez. a tener círculos secretos, vamos a hablar de mensajes extraños, de mensajes encriptados en la Biblia. También vamos a tener señales ante el fin del mundo con Javier Sevillano, que nos va a contar una de esas señales. La gente se ha vuelto para allá, porque durante toda esta semana ya se está viviendo en toda España la alerta cagona. Podemos ser hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio. Comenzamos ahí ya, pero comenzamos después en de conocer cuáles son las pistas para identificar al personaje oculto de esta noche, Silvia. Así es, así es. Y además es que vamos a tener un concurso más larguito, con muchas pistas para que estén... Todos los oyentes muy, muy, muy pendientes y avisar que además mañana tenemos un programa muy prolongado, ¿eh? que nadie se lo pierda porque vamos a dar el do de pecho, vamos a estar desde la una hasta las cinco y media de la mañana. Un poco más y damos el parte mañanero. <risa> Así que, si alguien quiere venir a traernos unos churritos o algo, encantados, encantados, ¿eh? Os vamos a recibir, bueno, cualquier otra cosita. Pero sí es cierto que a lo largo de todo este verano, como decía Bruno, vamos a estar ahí muy pendientes. Y nos vamos a ir, porque oye, ya que estamos medio de vacaciones, ¿no? A un sitio para retransmitir la rosa de los vientos, ¿desde dónde? Desde una casa rural, Por el norte, no vamos a decir qué sitio. A ver si alguno de vosotros, con algunos indicios que os vamos dando, sepáis y averiguéis por dónde vamos a parar los del equipo de la Rosa de los Vientos. Y ahora vamos con las primeras pistas. A ver... Ser un set símbolo en Hollywood... ...pues dicen que está muy bien... ...porque te abre las puertas... ...de la meca del cine... Verdad, sí. ...claro... Eh, eh, ...pero en ocasiones... ...pues también es un auténtico lastre... ...¿por qué? ...pues porque te pueden encasillar... ...en hacer siempre, siempre... ...los mismos papeles... ...y cuando ya encima... ...la belleza es de marchita... ...pues ya... ...como que nadie se acuerda de ti... ...bueno pues... ...esta noche... ...y da igual además... Si, sea no, ...si es hombre o es mujer... ...esta noche en concreto... ...vamos a hablar de tres mujeres tres mujeres que están hasta el gorro de que se las etiquete como mujeres sex symbol ellas siempre le cuando decían como bueno, eran muy bellas estas unas sex symbol bueno pues están hasta el gorro de este tema pero de las tres candidatas que os vamos a dar ¿quién puede ser? sí si, cuando estaba en la universidad le aconsejaron que lo dejara y se convirtiera en modelo las opciones que os damos son Kim Basinger Jane Fonda o Sharon Stone en rosa.vientos 0.es o con almohadilla rosavientos decirnos cuál de estas tres actrices se encuentra escondida en el personaje en el concurso de esta noche la una y 39 minutos hora de comenzar en onda cero rosa de los vientos una época extraordinaria. El mundo está asistiendo a la mayor revolución de todos los tiempos. Desde la imprenta y su aparición no ha habido un momento tan importante, tan claramente. Ahora hemos llegado a ser dioses. Somos creadores de vida, aunque es una vida artificial. Nosotros somos los encargados de poner a esa vida el alma. de sol Nuestro invitado es el catedrático en física teórica en la Universidad de Barcelona Acaba de publicar un libro titulado Ética para las máquinas Es en la editorial Ariel, ahí se encuentra Ética para las máquinas Nuestro invitado es José Ignacio La Torre, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy bien Hola, buenas noches eh, José Ignacio, ¿somos dioses? Por lo menos de la informática no No, de, de, de, de las conexiones de, de móvil Creo que la, la, la máquina o, el, o o la aplicación correspondiente Que da sonido la, al móvil No está funcionando todo lo que debería Desde luego que no Y Juan Ignacio La Torre es eh, nuestro invitado insistimos, autor en de Ética para las Máquinas El libro que se encuentra... En la editorial Ariel es nuestro primer invitado, nos eh, presenta la filosofía de las eh, máquinas, de los robots, el nuevo tiempo en el que estamos eh, viviendo, que estamos atravesando el tiempo de la inteligencia artificial y nos presenta cómo nosotros, los seres humanos, eh, tenemos que poner alma a esa vida artificial. Eh, José Ignacio Torre, buenas de nuevo. Sí. ¿Qué tal? Sí, hola, ¿qué tal? Ahora sí, tal? ¡Hombre, Ahora qué sí. maravilla! Sí. <risa> es que la inteligencia ¿tú? artificial funciona, ¿verdad? Eh, a, funciona a veces, ¿eh? A veces. <risa> eh, esto ha sido una demostración de que no somos exactamente dioses, ¿no? <risa> no. No, no hay que pretender tanto, ¿no? Eh, pero podemos eh, crear eh, vida, aunque sea artificial, o lo estamos haciendo, pero <risa> eh, tampoco tenemos eh, que exagerar un poco la circunstancia, porque somos nosotros quienes en vamos a poner o quienes les estamos poniendo el alma a esas máquinas? Sí. Bueno, la la historia de, de cómo los humanos hemos intentado dotar a, a máquinas de aspectos uh, similares a los humanos es muy antigua. ¿no? Por ejemplo, Descartes hizo una muñeca cuando murió su hija pues para hablar con ella. ¿no? Hizo un autómata. Uh, pero lo importante para centrarnos para en lo que nos está pasando ahora es que estamos logrando uh, establecer un nivel de inteligencia artificial que realmente es muy avanzado. Hemos aprendido a aprender. Ese es el gran salto, ¿no? Hemos aprendido a cómo una red neuronal aprende. Y están asumiendo ya pues tareas que no son nada triviales, ¿no? Desde el reconocimiento facial a la generación de voz artificial a la, a la detección de, de, de mucho tipo de de señales, tratamiento de estas señales, tratamientos de datos masivos. En sí, fin, se produce toda una, una aluvión de aplicaciones debido a que nuestro nivel de control de la inteligencia artificial ha aumentado notablemente. ¿no? Tú cuentas y explicas en tu libro que eh, ya convivimos eh, con máquinas hay eh, que son más fuertes sí. que nosotros, eh, sí. más eh, fuertes eh, físicamente, no quiere decir eh. mentalmente. ¿Esta nueva inteligencia artificial puede llegar a ser independiente de nosotros? Ah, esta es una pregunta muy sutil. La, la forma en que me gusta presentarlo es, como bien has dicho, no los hombres hemos hecho máquinas más fuertes que nosotros mismos y en el acto hemos delegado la fuerza en las máquinas, no en las grúas, en los ascensores, en los coches. Son máquinas que no tienen ningún tipo de inteligencia, pero sencillamente son mucho más fuertes. Luego hemos creado máquinas que calculan rápido. ¿Y qué hemos hecho? Hemos delegado la contabilidad de las empresas, hemos delegado cualquier operación numérica a esas máquinas que calculan rápido, los ordenadores. Y ahora estamos asistiendo al tercer nivel, estamos creando máquinas que toman decisiones. Y poquito a poco lo que estamos haciendo es delegar las decisiones en estas máquinas. Se... Tu pregunta es muy sutil, si llegarán a ser independientes. A y, día de hoy no lo son. No sé, eh, nos quejamos mucho de esa inteligencia artificial, eh, por ejemplo, cuando nos atienden eh, máquinas, eh, cuando sí. llamamos a una m, operadora telefónica, por sí. ejemplo, y nos quejamos mucho, pero ponemos un ejemplo... Eh, Operadoras eh, telefónicas, eh, todo el mundo eh, las usa y las eh, tiene que recurrir de ellas. Ponemos en eh, dos ejemplos, una de ellas en donde nos atende una máquina, un robot, eh, nos eh, quejamos mucho y tenemos otra operadora telefónica que no eh, está atendida por máquinas, o sea, que es humano. Un humano atiende a un humano. Sin embargo, aunque nos quejemos, la que se lleva el gato al agua comercialmente y empresarialmente es eh, la que tiene la máquina. Y cada vez será mejor. Sí. Déjame que lo diga. Sí. Esto es como un coche a finales del siglo XIX o un coche ahora. Un coche ahora es mucho más seguro, más fiable, cómodo. El coche de, de finales de principios del siglo XX era un desastre, ¿verdad? O las avionetas. En cambio, los aviones ahora son mucho más fiables. ¿no? Eh, los humanos hacemos máquinas y las vamos mejorando sin cesar. Y llegará un instante, y va llegando muy poquito a poco, que esa atención podría ser mejor a través de una máquina que la de un humano. A día de hoy no es así. ¿vale? Bueno, depende del humano que te trata, ¿no? También. Pero en general la, estamos todavía un poquito más lejos. Eh, no sé si tu audiencia tiene curiosidad, pero puede ir a YouTube. Hay unos vídeos, por ejemplo, de, de Google, de cómo una inteligencia artificial llama para hacer una reserva en una peluquería. Y es fascinante porque la persona de la peluquería jamás descubre que le está llamando una máquina. Oh, es realmente curioso. un trato realmente fascinante. Y luego llama a un restaurante chino para reservar una mesa y la persona china no habla el inglés y logra hacer la reserva. Y es digno de escuchar porque hay entonación, hay intención, hay silencios, hay todas las pautas de voz que hacen que esa voz parezca realmente humana. ¿Sabes? ¿Sabes, José Ignacio, que, que ahora pues eh, está muy de moda eh, todos estos dispositivos, tipo Alexa, ¿no? como que, que estás hablando casi con, con una persona, le estás pidiendo cosas y, y está entrando poquito a poco en las casas? Esto que estás comentando de, de esta inteligencia artificial que está llamando y está haciendo la reserva, Eh, ...está cerca, ¿no?, el día que tendremos esa persona muy ligada sí. a nuestro uso doméstico... ...que tenga, bueno, persona, sí, esa inteligencia sí. artificial... Que puede sí. hacer ese tipo de, de, de cosas, ¿no? Que sea casi sí. como nuestra agenda, ¿no? Del día a día sí. de resérvame aquí, sí. eh, llámame cita. Eso está casi bueno, a, ahora Bueno, les llaman asistente personal. Eso ¿no? es, Esa sí. Esa es la palabra. Sí, lo que sucede es que eh, la han tomado, los grandes empresas han, han tomado conciencia de que aquí hay un problema ético, ¿vale? Y eh, te voy a dar un ejemplo, ¿no? La Unión Europea en abril Eh, aprobó las directrices de éticas para la inteligencia artificial. Es curioso que poca gente ha oído este paso importante que ha hecho la Comisión Europea. ¿no? Y una de las directrices es que prohíbe que una máquina se relacione con un humano sin decirle que es una máquina. Tiene que avisar, soy una máquina. Mm. Fíjate que se legisla, luego fíjate si está cerca. ¿no? Eso quiere decir que es posible. ¿no? Estamos sí. frente a un cambio disruptivo. ¿Y cómo, ahora que has mencionado la Unión Europea, cómo están enfrentando el asunto desde las diferentes eh, esferas eh, políticas a la Unión Europea y al Parlamento? Eh, porque, eh, ¿se están enfrentando bien al asunto? Te voy a decir, hasta ahora no se enfrentaban. Eh, por eso se ha producido un avance de inteligencia artificial descontrolado y sobre todo dirigido desde las grandes corporaciones norteamericanas. ¿eh? Realmente la inteligencia artificial masiva se está usando en Norteamérica y en China. Y en China con menos altura moral que en Estados Unidos. Pues, ¿no? Te puedo dar algún ejemplo si quieres después. La Unión Europea, eh, el viejo continente, es lento, pero por fin ha establecido una serie de directrices. Una de ellas es que no tiene que atentar contra las leyes. Ese es el primer gran apartado. El segundo da unas diez líneas básicas éticas, que tienen que ver con hacer el bien, con no engañar a los humanos, con tomar simple decisiones ponderadas. Y hay una tercera parte notable, que es impone eh, que se verifique si funciona bien o no. Es decir, si se ha programado algo mmm, con la intención de que fuera bueno, pero no funciona como tal, que haya la capacidad de corrección de hacerla. Y yo creo que esas directrices están bien orientadas. Ahora hace falta que los parlamentos de cada país las implementen. ¿Hasta qué punto hay realmente que tener ese miedo, que sabes que está un poco innato en las personas, entre eh, la falta de trabajo ya habitual ya. y entonces con el, con el tema de, de la inteligencia artificial es como que nos va a sustituir? Incluso hace poco en una conversación que tuvimos con algún invitado nos comentaba ...que hasta eh, los abogados, dentro de nada, en, en esto que decías tú de las decisiones, sí. ¿no?, que pueden llegar a, a ser sustituidos por sí. inteligencias artificiales. ¿Hasta qué punto tenemos que tener ese temor? Bueno, déjame responder en partes. Eh, te doy ejemplos de cosas que están sucediendo, ¿no? Eh, la, el, est el sistema judicial en Estados Unidos funciona por jurisprudencia... Bueno, qué mejor que una inteligencia artificial para retener cien millones de casos de un cierto problema, ¿no? Un juez no puede con tantos. Bueno, a día de hoy el Departamento de Justicia ha creado una, un programa, una inteligencia artificial que asesora a los jueces. Para, para varias cuestiones, ¿eh? por ejemplo la libertad previsional o, o temas muy concretos de esta forma el juez ahora pues tiene un apoyo sobre la jurisprudencia norteamericana, que para ellos es la parte fundamental ¿no? de ejercer la justicia o por ejemplo IBM desarrollo Watson, que es un programa de inteligencia artificial que tiene ha sido alimentado por millones y millones de enfermedades y de casos y de situaciones, y que también emite un consejo para los médicos. Y ahora tú me has dicho miedo, ¿no? Uh -huh. Te puedo preguntar yo a ti ahora, imagina que tienes un familiar enfermo, uh -huh. de verdad. ¿Tú quisieras eh, el asesoramiento de una inteligencia artificial muy bien entrenada, muy completa, eh, entrenada por un gran conjunto de científicos, ¿no? Que reúna el saber humano sobre la enfermedad que afecta a tu familiar. Sí, claro, sí, claro. Entonces, la pregunta miedo, Hay que redefinirla, ¿no? ¿La gente le tuvo miedo a los coches? Seguramente sí. ¿Hay coches hoy en día? Está lleno. ¿La, ¿La gente le tuvo miedo a los primeros ordenadores? Seguramente sí. ¿Las empresas utilizan ordenadores hoy en día? Masivamente. ¿La gente le tiene miedo hoy a la inteligencia artificial? Pues sí. ¿Usaremos inteligencia artificial en el futuro? Sin duda sin duda alguna sí. tenemos que, hacer, hay que adaptar claro, eh, seguramente ese eso es un proceso de adaptación que no se produciera en todo y se produciera en parte pero no se da miedo, genera miedo genera sí. comentarios, por ejemplo sí, no. alguien parece que sabe todo sobre nosotros, eh, el Ahí Big Data se ha convertido un poco en uno de los elementos importantes, cualquier cosa que hagamos parece que va a formar parte de una serie de datos en un archivo, ¿qué podemos eh, hacer si se puede para sacar ese dramatismo que existe ante la interpretación que hacemos de ese hecho. ¿Tenemos que asumirlo? ¿Tenemos que cambiarlo? ¿Adaptarnos? ¿Todo esto está empezando y se va a ir perfilando? ¿O nos tenemos que aguantar con esa realidad? No, tenemos que legislar correctamente. Eh, eh, los coches, volvamos a ellos a, Arrancaron eh, En el siglo XX y eran Anárquicos, ¿no? Hasta que se Pusieron semáforos, se hicieron las calles De un sentido, se ponen Multas a la gente que conduce mal Se reguló el uso del coche ¿No? Uh, la inteligencia artificial no es diferente uh, invade nuestras vidas de forma anárquica uh, según intereses comerciales y los parlamentos lentamente pero inexorablemente van a tener que legislar el error si quieres es girar la cabeza no, no hay que girar la cabeza, el progreso. el progreso viene para quedarse ninguna consecución humana ha sido descartada en la historia de la humanidad no hay nada que hayamos aprendido que hayamos tirado lo lo único que hemos de hacer es comprender éticamente el buen uso de la inteligencia artificial y legislarlo de forma consensuada. Para eso tenemos parlamentos y tenemos estructuras supranacionales como la Unión Europea, ¿no? Yo creo que eh la idea de asustarse no es no habría que hacerlo. Y además te diré que es algo que le pasa a la gente mayor, los jóvenes nacen con ella y ya está, no ni se lo plantean, ¿no? Eh, pero, pero lo que hemos los defendido... activos digitales que se dice, ¿no? sí. Para un, para un millennial y para una persona joven, pues es obvio que su pareja la busca en el Tinder y sí, sí. hay un algoritmo de inteligencia artificial que le va a proponer sus 30 parejas más aconsejables. Es muy fuerte, ¿no? Pero las parejas no las escogemos ya los humanos. La gran mayoría las selecciona un algoritmo. ¿Y, fuerte, y, ¿Y, tú, y ¿Y tú crees que estas eh, máquinas, esta inteligencia va a fortalecer algunas cosas en buenas en de los seres humanos, como la tolerancia, la solidaridad? Ah, esa o, es una o, muy o, buena o... pregunta, ¿eh? Claro, es, es que es esa es buena. una cuestión eh, que creo que nos hará más humanos eh, el sí. mundo de las máquinas o nos Pero hará primera... todavía más eh, irracional ¿no? sin más máquinas todavía La historia nos dice que al hacer máquinas fuertes nos hemos debilitado físicamente, hemos perdido fuerza física. La gente va al gimnasio para estar guapos, no para levantar piedras. <risa> eh, la, el haber hecho máquinas que calculan hace que ahora vas a cenar siete personas y cuando llega la cuenta todo el mundo se esconde para dividir por siete. ¿no? Nadie sabe dividir por siete. ¿No? Es un <risa> problema tremendísimo hoy en día dividir por siete. Eh, cuando la inteligencia artificial tome decisiones, por ejemplo las de conducir un coche, pues sin duda los humanos se van a debilitar en su capacidad de tomar decisiones, sin duda alguna. La pregunta tuya es más sutil, ¿no? ¿Nos hará más tolerantes, nos hará más más buenas personas? Bueno, hay ideas circulando de si la inteligencia artificial podría constituir una forma de alcanzar una cierta ética nueva. Es decir, si sometemos a un proceso de inferencia todos los comportamientos humanos del pasado, si ¿sí podría haber un consejo no venido para legislar, para hacer cosas a partir de ese uso inteligente del pasado. Y a mí me parece muy muy, muy interesante esa idea. ¿eh? Son ideas un poquito de ciencia ficción, ¿no? pero ideas de lo que se llama volición coherente proyectada, esa es una teoría, es si pudiéramos aprender del pasado lo que nos unió y entender qué qué había, qué esencia tenía y aplicarla hacia el futuro. O sea, no me parece descabellado pensar que la inteligencia artificial nos va a ayudar a definir la ética del siglo Hombre, el uso es infinito, pero también es cierto que cada vez se habla más que eh, las los humanos, ¿no?, para poder sí. mejorar, incluso pues eh, discapacidades que se tienen, tanto físicas como psíquicas, pues que se va a tirar muchísimo, ¿no?, de sí. este tipo de inteligencia artificial sí. para poder evolucionar. Sí mira de hecho, si nos puede llamar la atención, cuáles son las líneas de investigación más potentes que hay hoy en día tienen que ver con la generación y reconocimiento de emociones, o sea ya no es reconocer una imagen, reconocer un sonido o imitar un sonido o generar una cara artificial es generar emociones y reconocer emociones y hay mucho trabajo que se está haciendo para la atención de mayores esas. No sé, en las grandes ciudades, en Madrid, puede que haya 100.000 mujeres que no van a pisar la calle nunca más en su vida. Es muy fuerte, pero el orden de magnitud es ese. Uh -huh. Nadie las llama, nadie las atiende, son personas que, que, que no tienen familias o, o están desatendidas. Bueno, la idea es que, ¿qué pasa si quien te llama es una voz amable, que sabe de ti, que te trata con cariño, que tiene paciencia infinita? que está dispuesto a escuchar la misma historia, que te pregunta qué tiempo hace. ¿eh? Uh -huh. La atención de gente mayor es uno de los campos que sin duda ¿eh? será colonizado por la inteligencia artificial avanzada. ¿Os da miedo a vosotros eso? No, yo creo que es una buena alternativa. Sí, es, es así, ¿no? Cuidado de niños discapacitados Claro, también. pero y parece que se avanzan en cosas que no son eh, las eh, buenas olas que... Tienen ese, ese, esa escala de valores, ¿no? sí. eh, que parece que en lo que se avanza es en aquello que es perjudicial. Por ejemplo, pienso que el amor en el futuro va a ser el Big Data y se va a escribir en clave de clic porque el me gusta lo va a decir un ordenador, una máquina, no, no lo va a decir una persona. Puede que el, me creo gusta, que esto fortalece recesión, ese ¿eh? liberalismo extremo, ese, sí. pf, no sé, me da un poco esa bueno, sensación. Bueno, yo creo que los humanos, eh, afortunadamente, hemos tenido capacidad de corregir, ¿no? Cuando inventamos el fuego, pues quemábamos a nuestros congéneres, ¿no? O ciudades. Bueno, ahora, pues no quemamos las ciudades, ¿no? Hemos aprendido a corregir nuestra violencia. Eh, yo creo que muchas cosas que están pasando serán corregidas. No sé si oís que ahora Instagram ha empezado a eliminar los me gusta en las fotos ajenas. Están probando, ¿no? Están, están haciendo una rectificación, dado lo, el mal uso que se ha hecho, ¿no? Está poniendo en cuestión si los Instagrames deben existir o no. Eh, yo creo que eso va, tarde o temprano va a pasar. Ah, toda nueva tecnología viene con sus abusos. Y para ser un poquito así altos de mira, podríamos decir que desde la revolución industrial estamos intentando corregirla. ¿no? Cuando llegó la revolución industrial, pues el támesis se hizo in, in sucio, olía mal, no se podía beber nada, no se podía hacer nada. Bueno, a día de hoy pues se ha recuperado, ¿no? porque Boston se ha recuperado. los, los la, El nuevo gran programa de la Unión Europea, después del Horizonte 2020, esto se llamarán misiones, hay una que se llama Aguas Limpias. Uh -huh. Vamos a intentar tener aguas limpias en los océanos, en el Mediterráneo y en los ríos. O sea que los humanos somos tal vez estúpidos de entrada, al llegar a algo nuevo, Pero la, la razón se va imponiendo muy poquito a poco, el sentido común y muy poco a poco se legisla, se escoge a las personas que, que saben hacer las cosas y se logra pues, avanzar en un sentido más digno. Etica. Hay libros muy interesantes, de, como por ejemplo de Stephen Pinker, uno de los, de Harvard, uno de los apóstoles de, de Harvard, que defiende la pacificación de la humanidad. Cuando uno mira las cifras absolutas, pues la probabilidad de haber sido matado por otro humano pues ha descendido dramáticamente. ¿No? Y el siglo XX, nos cueste creerlo, ¿no? Ha sido más pacífico de la historia. Qué bueno. ¿No? Ética para las máquinas. Así se titula el libro de nuestro invitado que ha estado con nosotros esta noche. Su autor es y eh, el invitado de La Rosa de los Vientos. Es eh, José Ignacio la torre José Ignacio, muchas gracias por... Eh, por tu presencia, por tu intervención y por presentarnos este futuro que no deja de ser un futuro que va a ser el legado de los seres humanos. Ahora vamos a dejar legado para otros seres humanos y también para las máquinas. Es importante, vivimos un tiempo en donde están pasando cosas muy importantes y vamos a, a coger eh, ese carro porque, y nos vamos a subir él porque yo creo que va a ser eh, muy positivo hacerlo para nosotros. Pues muchísimas gracias por tenerme en vuestro programa. Un placer. Muy amable. Ya sabéis, hoy hemos empezado a las doce y media, vamos a estar hasta las cuatro de la madrugada en la Rosa de los Ventos, en la sintonía de Onda Cero, que normalmente los sábados comienza esta hora. Hoy hemos comenzado un poquito antes, hemos hablado de ética para las máquinas, del futuro de la humanidad, del futuro de las máquinas, de filosofía de las máquinas con un físico teórico. Pero va a haber mucho más en la Rosa de los Vientos esta noche. Os vamos a contar un investigador como David Zurdo, que ya se está sentando aquí, va a estar con nosotros, va a estar el círculo secreto con Giuseppe Guijarro, Eureka con Madon Martínez y muchas otras cosas, Javier Sevillano, con señales del fin del mundo y muchas otras cosas que vamos a tener esta noche en La Rosa de los Vientos, una noche en la que también tendremos encuentros cercanos con nuestro invitado, un viajero, un fotoperiodista extraordinario, Iván Benítez. Y ya sabéis, Almohadillas Rosavientos en nuestra etiqueta en Twitter, Almodilla Rosavientos. Y pistas, más pistas, nuevos datos para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas y datos que nos ofrece ahora mismo Silvia Casasola. Bueno, pues recordamos que tenemos a una sex symbol de Hollywood... ...que abandonó los estudios... ...para convertirse en modelo... ...pero aquí va la pista 2... ...¿quién es ella? ¿Quién es ella? Si os digo que quiso potenciar su carrera cinematográfica... ...posando desnuda... ...para la revista Playboy... Es un poco contradictorio, ¿no? Ella no quiere que la pongan la etiqueta de Sex Symbol, pero luego se pone de modelo, se pone en la portada de Playboy, o sea que juega un poquito ahí a, a dos bandas. Pero tenéis que averiguarnos, averiguar y decirnos, entre Kim Basinger, Jane Fonda o Sharon Stone, ¿cuál es el personaje de esta noche? Y entre todos los que acertéis, uno de vosotros recibirá un premio o un regalo del programa. La una y cuatro minutos y eh, continuamos en la rosa de los vientos. La rosa de los vientos. En onda cero. más Bruno que te veo muy muy concentrado bailando. Madre, mía. <ríe>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 el genio de terza, el genio del último libro nuestro invitado de esta noche David Zurdo, David, muchas gracias Muchísimas gracias, gracias adiós. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa de Encuentros cercanos Es hora de hablar. Y lo vamos a hacer con un periodista que nos encanta, de los que demuestran que se puede hacer periodismo y se puede escribir desde el corazón. No supino se expresar. Cada vez que ha estado con nosotros ha sido espectacular, impresionante, los reportajes que se escribe lo son y los sitios a los que va porque el viaje, la fotografía, el ojo de Iván Benítez demuestra que es un ojo que además de ser el ojo físico es el ojo del corazón. Iván Benítez, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches Bruno, ¿cómo estás? Gracias por, por estos halagos que no sé si me merezco. Que, evidentemente que te lo mereces eh, porque leer eh, lo que publicas y lo que escribes en el diario en Navarra, que es eh, en donde estás, eh, demuestra que se puede hacer periodismo desde el corazón eh, que se está perdiendo un poquito ¿no? Eh, el periodismo parece que somos unos interesados cuando en realidad lo que el periodista tiene que ser es alguien que está al servicio de la sociedad de, del conocimiento y de contar eh, cosas eh, que no se ven y que nosotros trasladamos eh, estamos perdiendo un poquito la esencia de eso, ¿no? Bueno, yo soy un periodista local que que intenta contar lo que ve y escucha, por supuesto, desde el corazón, eh, siempre la cabeza y el corazón a la misma altura. eh Yo no sé por qué tenemos tanto miedo a, a expresar el, con el corazón, no, tengo, no, no sé por qué, se nos está educando, se está educando. Eh, desde el razocinio y, y, y se está dejando un lado al corazón cuando el corazón es lo realmente importante tú además, eh, entre los maestros del periodismo que tuviste, eh, conocí algunos eh, y conocí a alguien que nos mencionabas la última vez que estuvimos hablando contigo, eh, que era un personaje fantástico, un periodista excepcional un tipo eh, íntegro que buscaba siempre la noticia y que buscaba la polémica pero la buscaba con corazón y con una fuerza y con un tesón, eh, demostraba, eh, Fernando Mujica en este caso, demostraba lo importante que es el tesón y el creer en algo, creer que eh, se pueden conseguir eh, verdades y se pueden contar verdades, eh, sobre todo sobre todo a quien no le interesa que oírlas. ¿no? Así es, Fernando Mujica es mi referente, eh, lo ha sido siempre y, y bueno, pues yo, pues la verdad que. Intento imitar un poco su, su forma de vida, su forma de, de mirar, de, de expresarse, de, de comunicar. Eh, Fernando Mujica sigue siendo mi referente y para mí yo lo, lo sigo sintiendo a mi lado cada día. Y hace poquito cuando estuviste, porque él era fotoperiodista y la hacía fotografía pero era periodista fundamentalmente eh, conocer eh, la información eh, de cerca él iba con el cuaderno de notas y también con la cámara bueno la cámara por supuesto leica no sí el bueno él comenzó eh, como fotógrafo y, y, y poco a poco pues fue dándose cuenta que, que necesitaba eh, escribir eh, para completar esas fotografías que, que él captaba no él él trabajaba con leica, él, él era un un trabajo de leica del, del disparo silencioso, de, de, de la invisibilidad, eh, es un eh, un reportero que, que bueno pues que, que, que nos enseñó en los que veníamos detrás que la invisibilidad era clave ¿no? y, y bueno siempre utilizaba Eh, artilugios fotográficos que, que no fueran demasiado eh, llamativos, ¿no? La Leica era, por tanto, su, su otro ojo, su tercer ojo. Es eh, la marca de cámara de fotos eh, de los eh, fotoperiodistas eh, de siempre. Es eh, la marca auténtica en los eh, tiempos en eh, del mundo digital, en los tiempos en lo que está todo a golpe de clic y también está el me gusta a golpe de clic y eh, cuando el me gusta tiene que estar en otras cosas. Eh, por cierto, uno de los eh, viajes últimos a a un lugar en donde están pasando muchas cosas y a mí me resulta increíble que esté ocurriendo lo que está ocurriendo en la frontera entre México y Estados Unidos eh, esa eh, los, eh, los migrantes en eh, la caravana son eh, muchísimos el hecho que están sufriendo que se estén convirtiendo en invisibles eh, precisamente para Para el mundo, cuando tiene que ser todo lo contrario, ahí está la foto eh, que hace un fotoperiodista como tú, pero hay que mostrar lo que está ocurriendo, que es algo que yo no me lo puedo ni explicar, ¿no? Quizá esa esa, esa enfermedad por el click, por el, el, el disparar mucho, el hacer con el móvil, el colgar Instagram, el colgar en las redes sociales, está convirtiendo que, que la realidad es Eh, no calen o sea no, no, no que los, los fotoperiodistas el periodismo no llegue a, a la gente no y, y al final eh, yo entiendo que que no se está trabajando con la con la carga de profundidad eh, necesaria y para eso eh por eso es tan importante en mi opinión que que, que un fotoperiodista cuente la historia que hay detrás de esa historia, de esa fotografía. Eh, no es lo mismo que tú cuelgues una fotografía de un inmigrante, de un migrante, una persona migrante, perdón, eh, intentando cruzar eh, al otro lado, que tú digas, eh, ese niño se llama Ezequiel, tiene ocho años, va de la mano de su padre, eh, sale de un pueblecito que está en Honduras, se ha tenido que marchar porque sus padres no tenían ni para medicamentos y, y está intentando cruzar por tercera vez consecutiva el río Bravo porque se les ha re... He eh, echado para atrás ya en, en varias ocasiones. Se está jugando la vida y ha perdido a un hermano. Es decir, el fotoperiodismo es eso, es eh, contar la imagen que tú estás eh, realizando. ¿no? Eh, poner nombre y apellido, poner ojos, poner corazón a cada imagen. ¿Cómo fue ese viaje tuyo a la caravana de inmigrantes? Pues eh, surgió en noviembre del 2018, creo creo que fue así, en, en un viaje de prensa que, que invitó una ONG del País Vasco de Navarra que se llama Alboan, es una una ONG que trabaja mucho por, por las personas migrantes y que está en los terrenos intentando eh, desarrollar proyectos de cooperación y de ayuda y, bueno, pues nos empotramos a ellos eh, varios medios de comunicación, entre ellos Diario Navarra, y durante diez días pues estuvimos acompañando a la caravana migrante desde eh, desde Guadalajara, México, hasta la frontera, hasta Tijuana. ¿no? Allí, en, a lo largo de la caravana, pues eh, pudimos comprobar Eh, la situación, podemos ver la, eh, la ausencia de organismos internacionales acompañando la caravana, pudimos ver que el crimen organizado eh, funcionaba libremente, que captando a, a las mujeres, a los niños, eh, es decir, el, eh, fue un torrente de, de, de criminalidad y de, y de trata en el que no había ni un solo organismo internacional eh, intentando... Eh, eh, protegerlos, ¿no? Eh, había pequeñas ONGs, pequeños organi organismos locales, eh, pero bueno, no grandes organismos internacionales. Eh, bueno, todo eso sí que lo comprobé, eh, personalmente lo comprobamos en, en equipo, en, en la caravana que, de periodistas que íbamos, hasta que llegamos a Tijuana, y, y allí ya pues fue el, el bueno, el, el, el, el, fue para mí un, eh, un, un grito en el cielo, porque por ver eh, la situación en la que eh, a, a, a la situación en, en la que se encontraban no solamente los, las personas que estaban llegando en las primeras caravanas, sino los que ya llevaban mucho tiempo allí desde hace muchos muchos años, pues la verdad que, que clamaba, ¿no? al, al cielo, él fue una una terrible experiencia en la que pudimos eh, hablar con mujeres que salían solas de principalmente de Honduras, eh, de jóvenes que intentaban escapar de las maras y que claro, eh, si no escapaban morían, eh, podemos hablar con, con hombres solos, eh, claro, al final fue una cadena de historias personales, eh, desde el corazón, que, que remueve mucho, ¿no?, y, y, y bueno, fue a partir de ahí, fue el, el yo creo que el, la chispa que encendió el, el siguiente viaje que ya hice solo a, a Honduras, Eh, unos meses después, concretamente a finales de mayo y precisamente tú hablas eh, también mucho de ese viaje a Honduras, eh, escribiste reportajes eh, porque esa caravana de inmigrantes atraviesa toda América sobre todo Centroamérica y llega ahí a la frontera con Estados Unidos el eh, mundo que eh, la, la esperanza está ahí eh, huyen de la pobreza de la miseria, de la guerra, de la violencia y quieren un futuro una, una vida y ...Honduras es uno de los países importantes... ...en todo esto... ...están ocurriendo muchas cosas en Astu en Honduras... ...¿cómo es la situación en la actualidad? Pues... Mira, ...principalmente huyen de, de la violencia... o sea el, ...Honduras es un país muy rico... ...en recursos naturales... Eh, ...de unos 9 millones de, de habitantes... Eh, pero claro, está condenado a, a, a la violencia pues porque tiene un, un, un gobierno eh, que está puesto por Estados Unidos en el que se está favoreciendo la anarquía, eh, el, la violencia sistemática para conseguir eh, que las empresas multinacionales que entren en el país, se lleven el oro principalmente, eh, todos los minerales, el, el agua, el, las, las empresas hidroeléctricas se instalen allá Y, y bueno, pues que de esa manera pues con, con, consigan expulsar lo que quieren es expulsar a los ciudadanos para que estas empresas eh, pues puedan eh, extraer todos lo, lo, los recursos naturales que necesitan y sacar, por supuesto, toda la riqueza del país. Eh, hago, pues no sé De los 9 millones de habitantes que, que tiene el país, pues un millón está fuera y el 60%, el resto más de 4 millones, viven en la extrema pobreza extrema pobreza, o sea para que te hagas una idea, todo esto es lo que alimenta la, la, la violencia el año pasado según cifras claro, y, y la violencia no es casualidad viene de algo, ¿no? si un policía te cobra 100 dólares al mes y llega al crimen organizado y te dice, a mí me dejas pasar la droga me dejas extraer esto porque te voy a dar 2000 euros o 2000 dólares al mes pues tú permites todo claro. en una entrevista que yo hice a un suboficial de la policía el último día antes de venirme me lo confirmaba O sea, "es que somos humanos", me decía. "¿Qué harías tú en mi caso?". Claro, es que hay que ponerse en su pellejo. El año pasado murieron asesinadas 3682 personas, 3682 solamente este año llevan ya muertas más de 1200 personas asesinadas y el 50% son jóvenes estudiantes universitarios. El crimen organizado anda a sus a sus anchas, gama. Entonces, claro, todo eso, L, eh, gracias a que tiene un presidente puesto por Estados Unidos, según eh, la fuentes Pues decían que iba a tener la libertad, ¿no? Claro, sí, sí. Eso claro. decían, eh, y lo digo con ironía porque hice un reportaje precisamente con... Eh, Honduras eh, es un país eh, que eh, hace unos años eh, la gente quiso, eh, con sus eh, votos, eh, cambiar un poco el destino, cambiar el curso de las cosas, bueno y llegaron una serie de acusaciones, una serie de... Eh, DIMES en directes que venían todos desde el poder en Estados Unidos. Y, y luego vino una elección, un resultado eh, que Estaba, bueno, hubo un apagón, otro resultado, eh, de repente cambiaron eh, las tornas, eh, cambió el ganador y resulta que el que ganó de forma extraña era el candidato que estaba pronunciando Estados Unidos. Algunos eh, dicen que, bueno, ya está diciendo cosas contra Estados Unidos, pero es que los que mandan quieren que los otros eh, estén un poquito agachados, ¿eh? Sí, sí, es que hubo unas elecciones fraudulentas que reconocidas por un organismo... ...en los organismos internacionales y desde entonces el, el, en Honduras solamente se vive el caos. Mm. O sea, para que te hagas una, una idea, según la lista Forbes de 2018, cinco personas acumulan en Honduras... ...el equivalente al salario mínimo anual de dos millones de su población. ¿Eh? O sea, es que al final 225 personas tienen el control de las decisiones económicas y políticas. Y no son muy solidarios, ¿eh? ¿Verdad? Esos que tienen todo el poder eh, económico que al final es eh, todo el poder mm, ese, esa crisis ha generado que en todo el mundo en Honduras y en todo el mundo exista unas diferencias eh, sociales, diferencias económicas eh, cada vez más grandes y más marcadas. Claro, entonces al final y pero solamente comprendes lo que sucede en un país cuando cuando vas allí y pisas el país y hablas con la gente y te metes en las cabañitas de zinc donde vive una mujer anciana con tres niños En, en, a la orilla del río eh, San Pedro Sula, junto a 80.000 personas más, y ves en que viven los tres o los cuatro en una camita y, y están esperando a que su hija, que se ha marchado en la caravana, pues les pueda eh, mandar un poco de dinero, ¿no? Entonces, es, es, por eso es tan importante ir a los sitios y contar lo que sucede. Pero Honduras, Honduras siempre será el país invisible. Sí, eh, 9 millones de habitantes, 3.600 muertos el año pasado por eh, violencia, lo que cruce es eh, fácil, eh, 10 eh, muertos eh, diarios eh, continuamente, eh, 9 millones de habitantes, un país eh, pequeño pero un país invisible. Por cierto, nos eh, decías eh, que eh, en esa caravana de migrantes, eh, en ese paso de la pobreza a la riqueza en la frontera con Estados Unidos, tú no hay mucha ausencia de organismos internacionales y sin embargo esos organismos internacionales son los que se dan golpes en el pecho para decir que defienden eh, la libertad que defienden a la gente eh, lo dicen pero no lo hacen no nada yo te puedo, bueno iba, íbamos periodistas de varios medios de comunicación no fui yo el único que lo comentó eh, eh, allí no vimos ningún tipo de camión de, de, de, de vehículos de Naciones Unidas, no hubo No, la ruta eh, completamente vacía de seguridad y llena de riesgos. Eh, allí mismo los propios coyotes, que son los que trasladan eh, eh, a, los, a los migrantes a cambio de dinero al otro lado de la frontera, se publicitaban públicamente con carteles diciendo que eran coyotes, en los márgenes de la carretera. Entonces, digo todo. O sea, el ladrón lo anuncia y lo pone en su camiseta. ¿No? Soy ladrón, soy uno de los malos. Si conmigo yo trato con personas, ahí sí, sí. en el Arcén, en México, en pleno México. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Por cierto, en estos eh, viajes eh, nos has comentado y en todos tus reportajes están muy presentes los eh, niños, ese testimonio absolutamente inocente de la realidad. Eh, es muy importante lo que nos sea, y pueden decir y lo que nos pueden transmitir. Claro, es que al final, eh, no sé, yo tengo una niña y, y, y me pongo el pellejo de los padres. ¿A, a quién le gustaría marcharse de, de su casa abandonando su hogar, su entorno con unos niños pequeños eh, cruzar un país como, como, como Guatemala o luego México, eh, cruzar luego una frontera como Estados Unidos, jugando la vida de, de tus seres más queridos, ¿no? Arriesgando la vida de tus seres más queridos. Yo me centro mucho en, en los niños porque creo que es a través de los niños como se puede concentrar un poco la empatía, una empatía que, que se está perdiendo, ¿no? Eh, claro, yo, el, el, el por ejemplo, me acuerdo de Ezequiel ahora, un niño... ...que creo que tenía seis años cuando murió... ...cuando yo estaba allí en mayo... en ...ahogado en el río Bravo... Y, y, ...y bueno, a mí me impactó tanto la noticia... ...estaba desayunando en casa del jesuita Padre Melo... ...un hombre amenazado por, por el crimen organizado... ...ya porque él defiende todos los días el, el los derechos humanos... ...y estaba desayunando en la mesita... Y, ...y bueno, pues uno de los de los chicos que conviven con, con él... ...allí en la casa que estudia para, para sacerdote, pues comentaba que había muerto este niño, Ezequiel, y que era vecino suyo en su aldea, y que, que no se lo podía creer, que él había hablado con él unos días antes, y que era un niño tan bueno y tan... Y entonces le pedí, se llama Gerson, al, al, al chico este, dije, ¿me puedes llevar hasta el Aldea? Necesito hablar con los abuelitos de, de este niño Ezequiel. Y tú sabes lo, lo que es escuchar a, a unos, unas personas mayores enfermas te cómo te cuentan lo que llevaba en su mochilita, solamente llevaba una muda, un cuaderno, un boli. Eh, su nombre apuntado en la en la muñeca para por si se perdía o si tenía sufrido con un teléfono, si sufría algún problema y con un teléfono. Tú ves a tu hijo, ves a tu hija eh, en, en ese niño. Y, y estoy aprendiendo a, a, a desarrollar las historias que, que yo quiero contar a través de los ojos de los niños. Y ¿eh? eh, Los ojos de los niños son muy importantes. Eh, en tus relatos eh, yo invito a la gente, eh, ahora mismo en estos eh, tiempos, eh, para lo bueno y para lo malo, pero ahora es eh, para lo bueno, eh, que pongan en Internet, en Google, el nombre de Iván Benítez y que busquen reportajes porque se va a encontrar con ese lado de las cosas y tú sabes, Iván, que tus referentes son nuestros referentes, ¿no? Sí, eso es al final algo que me he mamado en casa con, claro. con mi padre, un reportero de la vieja escuela que se ha, se ha curtido en la calle y que me ha enseñado la disciplina del día a día, el, el, el, el, el siempre ser valiente y un, dar un paso más allá, el no tener miedo a, a equivocarte, a, a, a no a fracasar, sino a, pues, a no conseguir lo que uno cree que puede Bueno, pues todo eso lo he mamado en casa, lo he mamado con Fernando Mújica, lo he mamado con otros muchos referentes de aquí, del periodismo local, Navarro. Y bueno, al final son una cadena de ayudas que uno va recibiendo y, y bueno, pues las intenta ordenar, ¿no? O sea, eso es lo que, lo que intento. Luego también muchos referentes nacionales, eh, pues como tú, eres un, un, todo un estímulo de superación eh, que, que, que nos ayuda a, a la gente que también tenemos tu misma edad, a seguir y... Ay, fíjate, cuando tu padre escribió hace poquito eh, Bruno nació el mismo eh, día que mi hijo Iván, ¿no? Yo me sentí súper orgulloso de eso, ¿eh? Dios <risa> y Somos de la misma quinta. Una quinta que éramos jóvenes hace un poquito, ¿no? Pero ya no, ya no tanto, ¿no? Dice, bueno, yo me siento cada día con más fuerza. ¿eh? Ah, eso sí, eso es otra cosa. Y, video, sí. y veo, y veo como en Europa se están cerrando fronteras y, y, y, se, y se intenta que los defensores de los derechos humanos eh, claudiquen y se arrodillen y yo al revés, me, creo que hay que sublevarse, hay que superar todos estos, estos baches, creo que vienen unas generaciones muy buenas eh, de chavales jóvenes muy inteligentes, muy bien formados, lo único que necesitan es, es que, que, que intentar aprender eh, sobre empatía ¿no? y para eso es tan importante el corazón. El corazón es importantísimo, lo que hacemos es importantísimo en nuestra profesión, una profesión que eleva al grado de mágica y fantástica nuestro invitado de esta noche, aquí en estos encuentros cercanos. Iván Benítez, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por tu trabajo, y lo siento, Iván, pero es que te molestaremos más, ¿eh? porque nos encanta por hablar contigo. Contar, Muchísimas gracias por contar conmigo, un fuerte abrazo. Y felices días. Un abrazo a ti, gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Con el día Rosabetos a propósito de este invitado, Diván Benítez, se nos dice ahí se me encanta esta gente que da a conocer a través de sus palabras y sus imágenes el horror que ven por el mundo. La verdad es que las experiencias y los comentarios tipo son extraordinarios. Vamos a tener a la siguiente hora del programa ya está con nosotros y lo vamos a conocer y vamos a charlar con él sobre este asunto en el Círculo Secreto. Josep Iquijaro nos va a hablar de códigos secretos de mensajes escritos en la Biblia. Pero antes os damos nuevas pistas para localizar al personaje oculto De esta noche, pistas, que nos dice Silvia? Pues pistas que ahora te comento, pero eh, permíteme decirte que la verdad que, que es que hay que darle oportunidad a la gente a que intente buscarse una vida mejor. Porque en estas circunstancias, como decía Iván, en Honduras, en un país tan tan pobre donde prácticamente no no hay trabajo, donde eh, sobrevivir es casi la, la aventura de, de tu vida... ...pues que tengan la posibilidad de ir a otros países... ...pues hay que ser receptivos y, y pues tratarles con, pues con todos los derechos... Y, ...y con todas las libertades como las que tenemos en los países... ...supuestamente que estamos en mejores condiciones. Y ahora sí que vamos con las pistas, luego habrá una cuarta y ya la resolución. A ver, recordamos que tenemos a una mujer que fue una sex symbol de Hollywood... ...que se convirtió en modelo... ...y que posó desnuda... ...en la portada de la revista Playboy... ...y aquí va la tercera pista... ...¿quién es ella?... ...¿quién puede ser ella?... ...si además de su potente físico... ...es una cerebrito... ...tiene un coeficiente intelectual... ...según nos dicen en todos los sitios... ...de en torno a 150... ...os damos las opciones... ...Kim Basinger... Jane Fonda o Sharon Stone. Así que nada, decirnos entre estas tres actrices fantásticas, ¿quién puede ser la que se esconde en el concurso de esta noche? Recordamos eh, que vamos a estar eh, con vosotros durante todo el mes en de agosto, sábados y domingos, eh, por la noche en la Rosa los Vientos. Cada día... Comenzamos a un hora distinto, os vamos informando sobre ese horario, pero la Rosa los Vientos está entre vosotros en este puente entre la temporada 21 la que finaliza este fin de semana, y la temporada 22 la que comienza el primer fin de semana de septiembre, ahí está la Rosa los Vientos en la sintonía de Onda Cero durante todo el mes de agosto. Ahora las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después ahí continuamos, hay muchas cosas ahí por delante, son casi las dos, quedan casi, casi dos horas de programa. Casi dos horas con la rosa de los vientos. En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Dos y seis minutos, continuamos en la Rosa Vientos y continuamos en la Sintonía de Onda Cero, os recordamos en nuestro correo electrónico rosa.vientos rosa.vientos rosa.vientos Y también os recordamos eh, para comentarios, eh, para lo que queráis en nuestra etiqueta en Twitter almohadillasrosavientos almohadilla rosa.vientos Y os contamos que este fin de semana es el último de la temporada 21. Comenzamos la temporada 22 de La Rosa los Vientos, el primer fin de semana de septiembre. Y durante todo este mes de agosto, estáis escuchando La Rosa dos Vientos. Hacemos el puente entre temporada y temporada, como siempre en agosto. Y como siempre, todos los sábados y domingos, la sintonía de Onda Cero os ofrece La Rosa dos Vientos. La Rosa los Vientos no deja esta sintonía, no la deja en agosto. Ahí estamos, ahí está La Rosa dos Vientos. Una hora de programa que comienza ahora, vamos a tener Círculo Secreto con Giuseppe Guijarro. Os vamos a hablar de mensajes ocultos en la Biblia. También os vamos a contar algo que puede decir cosas sobre nuestra personalidad, sobre qué elegimos el pasillo ventanilla en los aviones, en los trenes, y nos lo va a contar Mado Martínez en Ureca. Vamos a también conocer algo más sobre los mitos de Rey Arturo, con Javier García Blanco y muchas otras cosas en esta hora del programa que acaba de comenzar y que vamos a tener, como decimos, muchas cosas y vamos ya con ellas, las dos. Y ocho minutos. En onda cero, la rosa de los vientos. El círculo secreto.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 Un no, tema no, no. que vamos a conocer hoy en el Círculo Secreto y que nos va a contar aquí, Josep Quijarro. Muy buenas, ¿qué tal Josep? Buenas y bíblicas noches, Bruno. Es, ¿Estás desencriptando por ahí? Es, estoy desencriptando. Otro, pues, es un asunto uh, fascinante.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 Claro, mira, antes os decía... Como el código secreto de la Biblia también. Sí, efectivamente, es trabajo es que si El hecho... programa no tiene por qué ser eh, el, el IRIPS ¿sí? ni Macri <risas> sino que puede ser cualquiera, puede comprobar la autenticidad de eso, ¿no? De, de hecho, ellos, toda vez...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 que es fantástico porque te permite visualizar. Yo ahora mismo estoy viendo en, al final de su, de su libro el, el Grial,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 Uh -huh. eh, no punto, eh, punto punto punto punto punto punto punto eso punto punto punto punto punto punto punto punto punto punto punto punto punto punto punto lo punto punto punto punto punto punto punto punto punto punto punto punto punto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 La rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa Eureka Nos vamos de vacaciones y la pregunta que nos han hecho cuando hemos comprado los billetes tanto de tren como de avión es... El operador nos pregunta, ¿qué desea usted? ¿Pasillo o ventanilla? Bueno, pues la respuesta a esa cuestión tiene mucho que ver con la psicología humana. ¿Cómo somos si elegimos una cosa u otra? Lo vamos a contar aquí en Ureca con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Pues con ganas dime de vacaciones, ¿tú qué crees? Pues sí, ¿en ¿eh, pasillo o ventanilla te vas a ir? pasillo, pasillo. O sea, ah, yo soy de pasillo total. O sea, tú respondes pasillo. Vamos a preguntar a la gente cuando eh, lo pueden decir cuando le preguntan, pasillo o ventanilla, de qué es eh, que nos está escuchando de pasillo o de ventanilla. Mado Martínez es de pasillo. Servidor de pasillo. Pero la gente piensa que lo bueno es la ventanilla. Pero yo creo que cada vez eh, lo elegimos eh, menos. Eh, la gente coge más pasillo. Yo lo lo hago por estirar más las piernas ¿eh? porque hay un poquito más de espacio y cada uno tiene lo suyo pero la respuesta que se dé tiene mucho que ver no con la psicología sino que nos puede retratar mucho como somos Sí, es un poco en plan, ¿de qué palo vas? Sí. pasillo. Es sí. un poco así, ¿no? Y es que, bueno, se acercan... Bueno, algunos ya están de vacaciones, hay que decirlo, ¿vale? Y otros, sí, empezaron pues, sí, ahí... el 1 de enero y acaban claro. el 31 de diciembre. Estamos esperando ahí. Aunque vayan a trabajar. ¿Verdad? Hay sí. gente que, que se sí, pasa sí, la vida sí. de vacaciones. Sí, sí. Bueno, y hay gente que es... se pasa la vida sin hacer nada, perdóname. Pero, pero, bueno, también, que, es también. Que hay, es que hay algunos que, que... Pero bueno... Es mejor que no haga nada, porque se lo llevan a hacer nuestro pai en todo. Ya de todo, ¿no? <risa> sí, Como diríamos. Sí, sí. Y, bueno, le, le, ¿Con quién te vas a ir? De tu hotel, tus costas? te lo vas apañando ya todo, estamos mirándolo, y él llega la pregunta esta de ventanilla o pasillo. Y algunos eh, bueno puedes elegir hasta la ubicación exacta, ¿no? De, del asiento en el que vas a viajar en, en el avión. Y bueno, pues eh, la verdad es que Y a mí en los trayectos cortos como que me da un poco igual, ¿vale? Pero en los aviones no. En los aviones suelo elegir, la verdad, que siempre, siempre, siempre suelo elegir. Y resulta que si eliges pasillo o eliges ventanilla, estás diciendo mucho de tu personalidad. Y tú te estarás pensando aquí un poco, te estarás preguntando, ¿y, y si eliges en medio, qué pasa? Claro. ¿No? Eh, pues, porque eh, en los aviones eh, en ustedes no, pero en los aviones en los que hay eh, tres eh, asientos eh, por cada fila pues puedes elegir pasillo, ventanilla o bocadillo pero vamos a ser sinceros Bruno pero ¿quién puñetas quiere sentarse en el medio? yo creo que o sea, nadie <risa> o sea, porque eso es no? sí, o sea, sí. de, de una rareza interesante ¿no? Sí. pero bueno, luego, sí. bueno, Bruno, luego final. Lo, lo habitual es ¿qué quiere usted? pasillo o ventanilla Claro. Y luego que te Entonces, digan, bueno, no nos queda ninguno, <risa> se va en medio. Yo si no he conocido a nadie que diga, yo quiero estar en medio. O sea, <risa> sí, sí, sí, es verdad. Pero bueno, me lo reservo verdad. para el final, a los del sí, medio. Sí. La doctora Becky Spellman, que es jefa de psicología de Harley Street, eh, dijo en una entrevista al periódico The Telegraph que si tu preferencia es la ventanilla, es porque eres una persona a la que le gusta tener el control sobre las cosas. Y además, te irritas fácilmente. Es como, tú lo que quieres es ir a la tuya, aislarte del mundo y distraerte un poco mirando el paisajito y tal, ¿no? Pero que no te den mucho la vara, ¿eh? Tú ahí, a lo tuyo, en tu ventanita, sin tener que mirar a los pasajeros ni nada en tu mundo, ¿no? Eres un poquito egoísta e introvertido y cuando menos te toquen las castañas, mejor. O sea, es como, yo estoy en la ventanilla por algo, no me hables, no me preguntes la hora. ¿sabes? Sí, no me toquen las castañas. Y no me toques las casinas, pero sobre claro. todo no me digas que tienes que levantarte a hacer pisos, sí. claro, claro ¿no? Entonces los que prefieren ventadilla son otro tipo de personalidad. Porque ellos disfrutan eh, del viaje así como de forma tan individualista como la que estamos diciendo, ¿no? Y les, pues, les gusta pues leer una revista, cosas así, trastear el móvil. ¿No? Y, y bueno, que en todo caso, pues molestas tú cuando te, te dignas o, o quieres levantarte para ir al aseo o estirar las piernas. O sea, es que no quieren estar en medio ni quieren pasillo y porque pasillo es otra cosa, ¿no? ¿Qué pasa con los que prefieren pasillo? Pues que un otro cantar, son personas sociables, receptivas, nerviosillas, un poco culo inquieto que llamamos, de los que se levantan cada dos por tres, que si para ir al baño, que si para estirar las piernas, ver lo que están haciendo los colegas de las otras filas, ir a la cafetería, No, ¿no? No, no les importa levantarse para permitir que los demás salgan y disfrutan conociendo gente nueva, entablando conversaciones y la experiencia de volar o ir en tren, ya forma parte para ellos de, del viaje, ¿no? Lo disfrutan muchísimo, ya es, ya forma parte de esa experiencia excitante de viajar, lo disfrutan a tope. Pero ¿sabes qué, qué riesgo corren los que se sientan en el pasillo? ¿Cuál? Pues tienen más riesgos de infectarse, oye. ¿De de, eh, sí, de infectarse. Ah, de infectarse. Sí, porque según un estudio publicado en el 2006 en la revista clinical Infectious Diseases, eh, pues parece que los virus tampan a sus anchas por el pasillo y se predican mucho menos en la ventanilla. O sea que, bueno, una cosa a tener en cuenta. En un vuelo de larga distancia, además, tal vez, quieras dormir y que no te molesten, bueno, pues eso, un vecino con incontinencia. Sí. ¿No? Entonces, a lo mejor, pensándolo dos veces, es mejor la ventanilla, ¿no? Según otros estudios. No es cuestión de personalidad. Esto ya es cuestión práctica, ¿no? Y lo que pasa es que si tú coges un vuelo y eliges ventanilla... Eh, a lo mejor lo reservas pensando que efectivamente vas a tener una ventanilla por la que podés ver las nubes, del la, avión o lo que sea, y luego resulta que no hay ninguna ventanilla, solo hay una pared. O sea, es verdad, esto es así. Hay unas paredes en las aviones que son puntos ciegos por donde pasan los conductos del aire acondicionado y estas cosas. Y bueno, son los laterales, que, que, que no todos tienen ventanilla. Y además eh, hay estos puntos negros que... Depende del modelo del avión, se sabe cuáles son. Por ejemplo, normalmente en un Boeing 777-800, que es un avión bastante común, el asiento negro es el 9A. O sea, tú te pillas el 9A pensando que vas a tener una ventanilla y resulta que tienes una pared vale? Que te vale, sirve igual, para nos echar la cabeza. Ahí, bien, ca por sí. si acaso. Eh, por si acaso, pero que para echar la cabezadita te sirve igual, ¿sabes? Porque te puedes apoyar ahí también. Pero vamos, que no hay ventanilla, o sea, no nada. En el Airbus 330 200 es la 139A y en el Boeing 777 300 es el 21A o el 21K. Aquí no nos van ahí... a todo por pero nos dan ventanilla por pared. Ya te digo, o sea, de que hay incluso hasta un hashtag muy gracioso en Twitter de toda la gente que se queja, que se llama Where is my window, <ríe> de gente muy defraudada y muy enfadada porque ha pagado supuestamente por su asiento con ventanilla, lo ha elegido específicamente, y cuando llega al ambiente, la avión tiene una pared y hacen las fotos y lo suben al hashtag bastante enfadados. O sea, no, no es un plato de gusto realmente si tú esperabas contemplar el paisaje, ¿no? Y um, a mí además me gusta sentarme en las primeras filas, ¿no? En la parte de atrás es donde más se notan las turbulencias del vuelo, uh -huh. aunque donde menos se notan es en las alas, dicen. Y eh, la verdad es que yo advierto que si te sientas en la parte de atrás, porque una vez me, me colocaron en un vuelo de estos interestatales en Colombia, en la parte de atrás, y yo me había, claro, ¿tú qué haces en un avión de Colombia? Pues pedirte un café, ¿no? Porque mejor café que en Colombia no hay. Claro. Entonces tú estás ahí con tu cafetito, tan a gusto y tal Estaba yo ahí con mi café Llega una turbulencia y te pones pringadísimo ¿Eh? Pero los sin avisar Claro, hombre, claro, Eso. es que la turbulencia no es una hora fija ¿eh? Que ni, ni cinturón, sí, sí. ni póngase usted, ni nada, ¿sabes? O sea, fue una pedazo de turbulencia Pero es que la que se pringó no fui yo O sea, tú imagínate sí, Fue el de, lado, de la hora, no, el no, de la no, o sea, hizo, hizo el vasito de café O sea, como en la película Matrix. Voló el café hacia arriba primero, o sea, primero hacia arriba, y luego se extendió horizontalmente, que es una cosa que yo nunca he visto volar, un líquido de forma horizontal, hacia adelante, y chapó a todos los pasajeros que estaban en mi fila, desde atrás hacia adelante. Mira, yo, de verdad, me quería morir de la vergüenza. Pero que los chapó a todos, literalmente. O sea, que... Yo lo no digo que si alguien tiene líquidos en el avión y va a venir una turbulencia, por favor, que tenga cuidado porque realmente es un desastre. O sea, es que fue una pedazo de turbulencia. O sea, sí, sí. de película. Nunca he visto una... Ah. Es que era bonito y todo, ¿sabes? <risa> o sea, es que era una cosa... <risa> ¿sabes? ¿Cómo volaba eso de forma horizontal hacia adelante...? Y, y, y los de atrás que estaban, que había unos de atrás y que estaban, que se miraban. Pero es que lo pasé muy mal. Creo que tú te acuerdas y ellos también, ¿eh? Moah, imagínate, imagínate, <risa> imagínate. Pero tú, tú lo viste nada. todo, lo puedes describir y ellos sufrieron las consecuencias. Claro, yo la próxima sí, vez sí. me senté delante, que además es donde se oye menos el ruido del motor y, eh, bueno, pues eh, bajas antes del avión también. Lo que, eh, lo que pasa es que los que van en la cola... Tienen nada más y nada menos, y esto es muy importante también para la gente que le tiene miedo al avión y los accidentes y todo eso, los que montan en la cola tienen un 40% más de probabilidad de sobrevivir en caso de accidente. ¿40% más de probabilidades de sobrevivir si vas en la cola? Sí, sí. Uh -huh. Con lo cual, mejor ir en la cola, ¿no? Si, bueno, te mieditis, ir, si el avión se da un tortazo, da igual que vayas en la cola. Pero, pero bueno, si eres de las que tienes mieditis en esto de subir al avión, los accidentes y o que te has visto todo el documental esto de accidentes desastrosos o yo qué sé, de <risa> sí, sí. Al igual, no sé, sabes, se, se notan más las turbulencias, pero tienes más probabilidades de subir a un accidente. Bueno, con lo cual hay que ir en la cola, en pasillo. ¿no? Sí, Esa yo, es la bueno, yo sigo preparado. A mí me gusta el riesgo. Yo me voy a aguantar delante. Vale. ¿sabes? Y en ventanilla. Muy bien. Y en el 9A, si sumo y de esos, eh, para que te cuides. En la, la ventanilla, Paso. que no es ventanilla, que se parece. Así me pasa luego, que estoy ahí en el. O sea, yo en el pasillo, perdón. Yo en el pasillo. Sí, Así me pasa luego, que luego cojo todos los virus. Bueno, oye. Mado, hemos acabado una temporada más en el Rosa los Ventos. Y ha sido uh -huh. un placer enorme. Estar ahí contigo. Bueno, te escuchamos eh, durante todo este mes de agosto y por supuesto ya a partir del primer fin de semana de septiembre que estamos en una nueva temporada, pero un enorme placer otra vez eh, ha sido contar contigo, tener ahí tu presencia, tu voz, eh, tus comentarios, eh, tus noticias, tus informaciones y tu existencia. Todo es eh, bueno para el programa. Pues a mí lo que me alegra es tener esa audiencia tan maravillosa que tenemos Que la verdad es que pues, son un apoyo constante, son un baño de cariño continuo Y es una pasada estar aquí hablando a, a, a todas esas personas que nos escuchan todos los fines de semana O a veces en podcast, porque realmente son magia y hacen que los micrófonos tengan magia Aunque algunos a lo mejor se sientan en el medio Eso sí, sí que no puede responder eh, pasillo ventanilla, pues eh, los que están en medio también son los gallegos. ¿eh? Eh, puede ser, puede sí, sí, ser. Sí, sí, no se sabe si <risas> suben o se bajan. Y lo digo porque soy gallego, te lo puedo decir. Mado. Un placer enorme estar aquí contigo en Ureca, contar cosas y hacerlo como lo haces, que sacas una sonrisa, sacas ilusión a la gente y además le das información y cultura, que es de lo que se trata. Mado, muchas gracias. Un abrazo muy grande. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa señales del fin del mundo y tú que prefieres pasillo o ventanilla la gente está respondiendo ha dado su respuesta su preferencia con Almadía Rosaventos en Twitter y hasta ahora hasta ahora va ganando la ventanilla pero todavía queda mucho tiempo podéis opinar podéis decir vosotros que queréis pasillo o ventanilla yo ventanilla tú Javier yo camino Tu cabina claro, directamente. Claro, en cabina. Pero tú eliminas a, al que va pilotando ese avión y al no, de yo voy a su lado y, ah. y muy pendiente va. de lo que haga sin entretenerle. Vas, vas eh, eh, sí, a, apuntando, ¿no? Haces de apuntador. Sin mandarle un virus. Virus. Sí, o... electrónico. Sí, sin mandarle un virus me refiero en el sentido de lo que ha tenido mucha difusión durante estos días es precisamente algo que tiene que ver Una no, alerta. Sí, ahora no, que nos vamos a ir. No no es, no virus umbuno, un una una, una, alerta, una cosa, una, alerta, una cosa viral Una que alerta se cierre, ovni, no. una alerta Omni, ahora ah, sí. que nos vamos a ir a ah, sí. eh, eh, nos van nos mandan a la casa rural. Sí. Pues... Eh, has hecho, la maletita, tener, ¿Has has la, hecho la, la maletita ya. Yo ya tengo todo hecho. Y me he documentado de la zona donde vamos y todo lo que vamos a encontrar a ver, y tener por allí cerquita y tal. Vamos a estar un poquito aislados. No sé si os habéis documentado, pero es que es la zona rural, es así. Claro, ahí, para que no nos escapemos. No nos escape, <risa> <risa> nada <más> es como, <risa> Han hecho un pozo. Los jefes nos han hecho un pozo <risa> para que no nos escapemos. <risa> bueno, no, de todas formas lo, toda lo intentaremos. Y lo que vamos a hacer es una alerta. Omni porque vamos a tener muchas noches oscuras y estrelladas, vamos a hacer... ¡Ay, Dios mío! que no vamos a hacer es la lorta! Un tiempo que la... Eh... tan ver... vacuo, tan vacío, con tanta tontería que las casas rurales ahora se encuentran en, ¿En la centro juegas, de, en de la grandes ciudades. De la grana, ¿En las claro. Claro, eh, Hombre, tampoco ¡Es la cueva! ¡Es la cueva! ¡Es la cueva! Mm. abrú uno, el, el, el, dos palitos y hacer fuego. Es Pero no, bueno, esto va a estar en un sitio muy bonito, muy bonito, muy bueno y que vais a ver muchas estrellas y muchos ovnis si queréis porque vais a tener horas y horas de estrellas allí solo para vosotros. Sí. Así que lo que vamos, podemos pasar ¿Un es alerta, de la alerta que han tenido claro. la comunidad valenciana, la alerta ovni que nosotros vamos a tener permanentemente este invierno para este verano. Bueno, de lo que hablamos de la comunidad valenciana es que han tenido una alerta cagona. ¿Ah, sí? Sí, ha sido un fin del mundo absoluto. De verano, los, lo los, los usuarios de piscina han salido en los informativos de todo el mundo. Ese lado. viral se es llama tremendo. alerta cagona. Esa es cagona. una auténtica Exacto. señal de fin del mundo. Tremendo. De que el mundo se está desnudando. totalmente. Oye, pero me estoy acordando Las de una cosa. Se están pudriendo totalmente. No me o sea, es, ¿totalmente? Hay, muy, hay gente con en, en verano muy típico la diarrea verano Claro, no, sí, sí. es que perdona. Es que es que eh, eso, eso. no sé si recordar es que además hace poquito algún colaborador le ha pasado que es que, que se eh, aquí. no que en la zona de Alicante Valencia estaba habiendo un brote de gastroenteritis. Sí, en efecto. Entonces ha habido, lo ha habido y eh, además es que lo o a principios de julio, ¿no? Las porque fuertes tormentas arrastraron bacterias fecales que provenían de las acequias entre Valencia y Sagunto. Y entonces, como tú me dices, en, en esa zona eh, acabó el mar pues un poquito perdidito de Esquerechia coli, que es, una, es un bichito que hace sus estragos. Y lo que hacía es que eh, toda esa zona, en, el, en, en a, a principios de este mes, uh -huh. eh, pues, eh, todas las acequias que vierten al... ...a esa zona, todos los emisarios fecales pues eh, eh, estaban inundando de es de colito toda la zona y bueno, ha sido un poquito mm, duro, por así decirlo bañarse allí en esta época o sea que el, mareno, bueno. el moreno no era muy natural bueno, no vamos a ir más escatológico no, lo que ha ocurrido ahora en estos últimos días que ha sido, además en, en todas las televisiones y demás ha sido una alerta cagona pero en piscina <risa> ha sido en piscina Madre esto mía. todavía peor porque bueno, el mar entre entre yodo, la sal las algas y todo eso, bueno, y, y que tiene mucha agua, ¿no? hay mucho pero una piscina, es una riente, ¿no? dimensión riente. de la expresión lo, chulo piscinas. Lo, lo que se han encontrado, en por ejemplo, en la piscina municipal de Cata Roja, ha sido un poquito... <risa> una cata marrón. Un <risa> bueno, fue de tal manito que han tenido que desalojar las dependencias sí, sí. es que municipales en dos tremendo, ocasiones, eh. en dos ocasiones, con lo cual sí, sí. una de dos en Cata Roja, ha habido un virus muy importante, estomacal... O, o había uno, o, el, ha o, o era el vengador, el vengador, poco, el vengador al, nadador... Alguien que jamón. no le han pagado algo en la piscina o en, Pero, en la instalación municipal ¿tienes? o alguien algún banda, lo que sea. Claro, yo. pero demuestra sí. esta historia que nos hace sonreír en lo que ha pasado. Es terrible, ¿eh? Pero el hecho de que la deposición de, de un señor o señora <risa> o niño o niña Vete, bueno, haya estás, tenido ¿sabes? una difusión tremenda. Que la gente haga caso, que la gente vaya a eso, a una piscina. Eso demuestra que estamos cogiendo un camino un poco. Y lógico, como no han pillado, al, al, no han pillado vándalo, al, al... en donde se confunde el vandalismo con tontería. Como no han sabido, no han hallado al dueño de de, de, de, tal, no perten, dicho... de tal pertenencia, pues no han podido interrogarle Entonces... si ha sido casual, si ha sido, bueno, un apretón claro, o no, una porque... serie de apretones, O ha sido ya, bueno, para decir, bueno, pues voy a hacer la gracia y voy a fastidiar a toda esta gente. La verdad es que eh, en una de las ocasiones en Catarroja, porque había. No, no solo ha en Catarroja, sino en algún otro pueblo, como en... Eh, Se trasladaba de sitio a sitio. En Tabernes Blanques también ha ocurrido. Pues eh, a, a, las piscinas han aparecido un poco eh, inundadas, tanto la piscina grande como la infantil ya o sea, que ya tiene en fin la, las dos piscinas que hay ¿no? por heces y vómitos pues, eh, no no el comunicado que hacía sí, el, el Ayuntamiento de Taberna es, es un comunicado que dice lo siguiente debido a los recientes episodios vandálicos ocurridos en los últimos días en la piscina municipal el Ayuntamiento ha determinado tomar las siguientes medidas preventivas a partir de mañana será obligatorio mostrar el DNI al personal de seguridad para poder acceder al refinerio. Se procederá a la revisión de las pertenencias de los bañistas en el momento de su acceso a la instalación. Se está estudiando la implantación de un sistema de detección instantánea de excrementos, tanto como orín en el agua. Se dará aviso en el momento en que esté implantado dicho sistema. Vamos es, a explicar es, un poco. Esto que pasa en 2019 quiere Vamos, decir vamos a explicar un que... poco por qué se registra la gente, evidentemente, claro, los, las pertenencias, lo otro va dentro del cuerpo, no es complicado. Porque en, en alguna otra piscina, creo que en, en Masasa, Masanasa, perdón, eh, se han encontrado en el fondo cristales entonces, bueno, aparte de la gracia de las heces, que o sea, ya que es posible y ahora ya hablando, ya hablando en serio ya es la bastante bastante, y bastante indecente vamos a decirlo así sí, lo encontrar es, pero ya el, el, el encontrar cristales rotos en el fondo de la piscina ahí ya hay una, como dicen los justas, dolos ya hay intención de hacer daño no ya no es solo la gracia que puede hacer bueno, la gracia, que no es ninguna gracia, sí, encontrarte, gracia. Encontrarte, claro. encontrarte heces flotando, ¿no? pero yo, lo de los cristales ya es eh, tiene una finalidad una voluntad de hacer daño no a la gente que, que, que se baña entonces por eso eh, en, en el ayuntamiento de tabernes Blanques eh, especifica que eh, se va la revisión de, de eh, por si encuentran algún objeto que pudiera, pudiera ser lesivo para el resto de bañistas y en cuanto a lo de las el sistema de detección instantánea esto que, que figura en el último punto mira hoy además en el, en el suplemento cultural del de, de mundo eh Eh, mi amigo sí, bueno, <risa> del, del eh, sí. José Manuel Sánchez Rón eh, escribió en, en la parte de Ciencia un artículo que se llama La ecuación del verano, y entre las cosas que habla y tal, destaca, cuando el orino humano se mezcla con el, coro, eh, con el cloro de las piscinas, se produce cloruro cianógeno, clasificado como agente de guerra química. O sea, ¿Ah, cuando sí? te meas en la piscina... Que todos lo hemos eh, hecho. Eh, estás matando a otras personas. Yo no lo he hecho. En tu vida. No. Palabrita, palabrita Palabra de no Puede ser el único la, Sobre la fan de la Tierra Raro, mira Se no, pone en no, pasillo No, he hecho, raro, no se no, ha hecho no. pipí y en, y en el mar tampoco En el mar tampoco, ¿Eh? tampoco no, no. no Ha dicho la piscina La piscina ah, Bueno, pues que sepa Que todo lo que guma, os guma, habéis no. meado ¿Eh? gu vez, Es gumano en la, en la piscina Estáis produciendo Como es cloruro cianógeno Que es un agente de guerra química A lo mejor os lo compra Donald Trump o algo así Para alguna guerra que tenga pendiente Esas cosas ¿no? <risa> o sea, ya sabemos entonces lo que se ha echado en el pelo ah sí decía no no es algo así Qué malo. Bueno, la noticia era esta, ¿no? Y, y bueno, pero eso pues, lo tiene, así. es una señal fin del fin del mundo, un poco bueno, entre sí. entrejocosa y, sí, un, poco, sí. Hombre, y sí. un poco... Para cerrar la temporada está bien. Escatológica sí. de cualquier pero manera, ¿no? es lo que nos indica que la gente está completamente ida. O sea, que hagan caso de una alerta en la que se pide a la gente, oye, hacer vandalismo, hacer un viral en el que se dice, vete a la piscina a dejar un truño, pues no. O sea, pero yo no. creo Mira, que ahí ay, es un ay, poco de todo, ¿eh? Porque ha habido veces que a lo mejor Incluso los niños pequeños sin querer. Sí, eso, ahí, ahí va. Mira, en 2018 en Logeria, que es un pueblo de la comunidad eh, de esta... Se encontró en la misma tesitura y optó por, por reorganizar los horarios de visita. Y, bueno, los horarios en general y, y, y cambiaron los horarios de los grupos de escuelas de verano que eh, iban por la mañana y parece ser yo en esta escuela de que iba al, a la piscina esta los niños debían ser muy pequeños o debían ser muy incontinentes por así decirlo, porque sí parece ser que las eh, eh, barcazas que se encontraron flotando pertenecían a, a los niños de esta escuela ¿no? y al eh, reorganizar los, los eh, horarios pues en, en, solucionaron la, la, la, la, el problema. Bueno, Pero es no que sé, fíjate el perjuicio para esas instalaciones los niños correspondientes. Estos problemas habitualmente, normalmente los niños. Mira, suele, ser, no, ¿no? suele ser por dos cosas. En, en niños, a la hora de no controlar el tema, es o por pereza, que están tan cómodos, que dicen no salgo y estar buscando el baño. ¿O por incontinencia? Bueno, pero no sé. Yo no, no sé. yo soy usuario de piscina de toda la vida y no me he encontrado afortunadamente esto en muchas ocasiones. Y con, en todas las piscinas siempre hay grupos de niños. De campamentos de verano y todo eso. no nos son, estamos los, viendo los niños cabeza, no, son, eh. ¿eh? no. Sí, Evidentemente sí. hay alguien que eh, se ha querido hacer famoso por algunas de decirlo de algunos, el gamberro, forma, lo que es tí, la típica gamberrada de mal gusto. evidentemente el, el, el, el, no, el que no, ha, ha, ha echado no. los cristales ya no es un gamberro, claro, es un delincuente. Claro, y lo que el, el gamberro es ese que va a ser simpático que pero es que no es un gamberro, es toda una serie de eh, personajes que han seguido ese viral decenas y decenas de personas que van a la piscina a hacer esa gracia. ¿no? O sea. Pero bueno, mira, hace nada salía también un viral de, de en Estados Unidos que una chavalita en un supermercado abría una nevera, cogía un tarro de helado, le pegaba un lenguetazo, volvía a poner la tapa y volvía a colocar a el cacharro de helado. Bueno, pues esa tontería empezó a hacerse viral y todo el mundo salía en eh, grabándose en diferentes supermercados haciendo no, absolutamente lo mismo ...que la otra señora, hasta que ya cogieron... ...y los supermercados pusieron eh, canta, cartas en el asunto... Y a multa al, al canto con las cámaras, porque claro, llega un momento que son tonterías, que la gente se entretiene en estas cosas que son muy desagradables y, y luego pues te puedes encontrar problemas, hasta enfermedades, porque no es bueno. Bueno, pues que sepáis que además de esto, este verano podéis encontrar en las piscinas y en las playas un hinchable con forma de mojón. Porque se ha puesto <risa> claro. muy de moda el. el la cacota, el, emoji, el, el, el emoji emoticono. Este, el emoticono de, de, de WhatsApp con forma, pues este ahora ya eh, tiene forma hinchable y te lo, os lo vais a encontrar en playas y en piscinas. Por, o, todas por, por, por todas partes. El mundo Así. de los virales eh, nos está demostrando es de hay cosas que se están convirtiendo en virales eh, que eh, son ilógicas eh, y que demuestran, bueno, pues que se haya convertido en viral ciertas hay eh, cosas, ciertas muy ciertos muy comportamientos muy El ser humano, ¿eh? Son ciertos eh, comportamientos que, de gracioso, no tienen nada. Nada, nada, nada, nada, Si están hechos de la forma que parece que están Ni hechos, de hechos saber, hojación, de tontos gracia no tienen ninguna. Y lo de los cristales, pues es para que se pase una temporadita a la sombra. Sí, sí, sí, sí, Porque puede hacer mucho daño a la gente por la moda de los cristales. Yo, yo la, los comentaba antes cuando hacíamos mención de, de lo que tenías preparado para hoy que en el, el último eh, mar eh, en la zona que me encontré esta cosa desagradable flotando... Eh, tenía aguas a la cosa porque el sitio se llamaba el Mar de Cristal el Ay, o sea que se supone que tenía unas que no aguas era, cristalinas fabulosas no cristal pero no, no, no claro, pero no veraneaba, fui a visitar un día, el Mar de cristal no. cristal no es una plaza que existe en Madrid, no, pero sí, ¿sabes qué pasaba? ¿qué sí. problema había? era peor todavía, y es que era cuando todavía no estaban las cosas canalizadas en claro. condiciones, los emisarios y, y desembocaba totalmente de todo, el alcantarillado al mar De cristal sí, sí. Eso, todavía hay zonas de, de costa de España que los emisarios no los han alargado por así decirlo y no vierten todo el contenido metros y metros dentro del mar, sino que todavía prácticamente vierten en, en la misma costa donde Genteower. en verano pues aquello se llena de gente de gente Sí, eso ha sido muy típico en España hace sí, relativamente sí. poco y todavía subsiste en algunos sitios. Bueno, tener mucho cuidado con el clorurocianógeno este. Sí. cuando os hagáis pis en las piscinas <risa> bueno, eso eh, en torno un también hay uno que se pena igual que estoy pensando eh, que escuchamos las noticias eh, y nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y después continuamos en la Rosa los Vientos un programa que ha comenzado hoy a las doce y media de la noche que va a estar hasta las 4 y, no hay atención, y, no hay fútbol, y atención, ¿no? mañana estamos entre una de la madrugada Y nada más, y nada menos que las... cinco y media de la madrugada. Porque Entre tampoco, hay Manuela, y tampoco hay fútbol, mañana tampoco hay fútbol de, madrugada, de madrugada, que lo sepáis, Rosaventero. <ríe> la Rosa de los Vientos, ahora en la sintonía de Onda Cero, las eh, noticias, eh, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos.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 Toda la madrugada vamos a estar y vamos a recordar a continuación una entrevista Un tema que tuvimos sobre un personaje, Otto escorceni Un nazi que se instaló en España después de la guerra mundial Tiene una historia apasionante, una historia terrible Pero lo vamos a conocer después de resolver las pistas de esta noche De saber quién era el personaje oculto Pistas y en... la resolución nos la ofrece Silvia Casasolán Pues mira, las tres bellas actrices de esta noche están hasta el gorro de que se las catalogueis el símbolo. Tanto Jane Fonda como Kim Basinger se han pasado media vida intentando interpretar papeles más relevantes que potenciaran su carrera cinematográfica. Y en Fonda, por ejemplo, pues ha tenido un poquito más recorrido, un recorrido más prolongado y diverso. Pero Kim Basinger, yo creo que después de Elea Confidencial prácticamente se ha quedado por ahí desaparecida. Por tanto, ¿quién nos queda? Pues, en efecto, la inteligente y bella Sharon Stone. Tiene 61 años, estupendamente edados, y un, co un coeficiente intelectual, como recordábamos, de 150. Pero decidió dejar los estudios y se hizo modelo y luego actriz. Y el despegue de su carrera fue, primero, con Arnold Schwarzenegger en desafío total y después, ¿qué nos acuerda de ese cruce de piernas de instinto básico? practiqué sexo con él durante año y medio me encantaba el sexo con él no le asustaba experimentar me gustan los hombres así los hombres que me dan placer pero aquello la dejó tan tocada que intentó por todos los medios no aparecer desnuda en prácticamente el resto de películas como demandaban los directores que la contrataban ¿Y por qué es Noticias Aaron Stone? Pues porque precisamente hace 25 años se estrenaba El Especialista junto a Stallone y tuvo una escena que está catalogada como el Monumento Anticlimas. No les gustó nada ni a los críticos ni a los espectadores. Y el ganador de esta noche es... Pez Espada que participó en Twitter con arroba doctorvalverde.7m Así que envíanos tu dirección En Onda Cero La Rosa de los Vientos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 Eh, de buena parte viejas es que hace cosas. supongo, Blanco Corredoira autor, eh, como decíamos, eh, de Objetivo y con parte de estos eh, documentos, eh, porque es imposible novelar absolutamente todo es eh, mucha vida, son varias eh, décadas eh, de vida lo que aparece en esos eh, documentos en esos informes, eh, ¿cómo fue el contacto entre vosotros y la primera vez que tuviste en tus eh, manos ese legado, supongo que bueno, que bueno, alguien que le gusta contar cosas, eh, ser periodista e informar, es un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 Eh, Luis, está en esa es labor de reconstruir Es el mayor agujero negro en su vida. ¿Por qué llega a nuestro país en, desde Alemania, quien le protege, quien le ayuda? Si eh, es eh, él solo, si es la, Estados la, Unidos, la, eh, si, la, es Alemania, la, si es Alemania, si es lo que hoy se conoce como la Unión Europea. Realmente eh, tenemos la certeza de que los propios americanos le sugieren eh, un lugar occidental seguro.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 ...que verdaderamente escriben la historia... ...y Scorsini fue uno de ellos además. Tú has eh, citado en muchas ocasiones... Eh, ...vosotros eh, ambos habéis citado... ...en esta conversación en varias ocasiones... ...campo de concentración... Eh. ...siempre se piensa en los campos... Eh, ...de concentración alemanes... ...en los que hizo él... ...pero él también fue víctima de ellos... ...en después de la guerra ¿no? Eh, en realidad eh, Bruno... ...y que me perdone Luis... ...el nombre técnico es campo de desnazificación... ...porque realmente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 un sinfín de identidades. Yo te las quiero leer. ¿Sí? Coste, vienen en el libro Objetivo Scorseni y son Rolf Estenbauer. Nada que ver con Otto Scorseni. Rolf Ois Que era Rolf Otto Scorseni, Scorseni. Rolf Maria Estenbauer. Rolf Estenbauer Scorseni. Rolf, Rolf Hans Steenhard, Otto Rolf Scorseni. Es decir, tuvo documentos oficiales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 Pues que la gente nunca ha hablado de él. Tú me has enseñado, entre otras muchísimas cosas, es que hay tantas eh, cosas, eh, que me has enseñado sobre las que se puede hablar, pero me has enseñado cartas de Scorseni con Fraga. Claro. Existían esas cartas, son reales, no es un mito, ¿no? No pero es una leyenda. leyenda. te puedo hablar más de lo que, que es sí, el español, él lo... es el que más sabe de esto. Pero lo que es verdad es que, eh, para situar eh, también en el tiempo, es que las autoridades españolas se relacionaron con Scorseni.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 Eh, el por qué el Centro Simón Víaz en tal persiga a Scorsini es por lo que otro Scorseni pudiera saber. ¿Verdad, José María? Eh... ¿Y Pero, qué es lo que sabía Scorceni? En el libro Blanco Correpavera, Objetivo Scorceni, entre otras cosas, se muestra la posibilidad, y tú nos lo has contado en alguna ocasión, la posibilidad de que hubieran tenido algún encuentro en esa casa que tenía Scorceni en Madrid, ¿no? En el piso. Eh, los encuentros se, se, se han producido.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 de Scorseni en la docu valiosa documentación de Luis oh, que, nosotros, que nosotros la tenemos agenda, esa agenda es, es absolutamente sorprendente porque, ¿Por porque evidentemente él, él se ha cuidado mucho un hombre de esta eh, que, que jugaba eh, en la Champions League de, sí. de los comandos especiales no iba a dejar nota escrita de ciertos contactos él, claro, no sí, iba a poner eh, Francisco Franco eh, eh, 91 tan, eh, eh, no, no, no, y tampoco claro. iba a aparecer Adolf Eichmann Mengele eh, el doctor Heim, a Luis Brunner, que era el dire Pero dos. los conocía a todos. Es dirección y teléfono, iba a aparecer bueno, ahí. tenemos, no, pero, es, pero, pero bueno... También es verdad que en la SS hubo un millón de hombres, por lo tanto no podía conocer a todos. Sí, sí, sí. Pero es verdad que tenía una amistad siniestra, que era la del de general de la SS, Carter Brunner, que fue ahorcado tras el primer juicio de Nuremberg,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 armas a Grecia, sobre todo. Que, que es a lo que se dedicaba en España, ¿no?, fundamentalmente. Sí. Eh, una cosa es las que pudiera pensar, las que pudiera desarrollar, pero lo que era ese ejercicio laboral, era negocios, empresa, ¿no? Eso fue. Scorsini fue, pues, como él se llamaba, diplomado ingeniero, y fue empresario, comisionista y ganador de dinero. Agente de negocios, de negocios. Lo que pasa es que él tenía tal nivel, desde él jugaba en una división que conocía... ...no conocía a todos los directivos... de ...por decir, el, el, el capo de Tuti Capi... ...los conocía a él... ...entonces, claro, conociendo pues a Friedkut... ...en persona o a Otto Wolf o tal... Eh, eh, ...cambia todo... es decir ...no te y, vas a trabajar y con... ...y de otra parte, Stroessner... Stroessner bueno Perón... Bueno, ...Nasser, Nasser Hussein de Jordania... Todos decir, ...con los... todos esos tenía trato... ...trato directo, porque dos, eh, directo eh, por algún motivo... La, ...los jefes de Estado... ...se sentían seducidos...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 Eh, su, sus hazañas su nombre eh, con suerte en objetivo Scorsini mm -hmm. eh, en el libro tú intentas eh, dar respuesta y me imagino que es afirmativa por lo que nos estás eh, diciendo ¿no? a una pregunta, una incógnita ¿él participó en operaciones insólitas eh, después eh, de la guerra mundial? Eh, yo creo que no yo ¿No? creo que después de la guerra hay mucho mito también eh, sobre eh, yo eso. pienso que Scorsini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 Eh, pues bueno, de, bueno no por, sé, pues de, sí, de dedicación personal, porque es todas, que es una persona que en la que otros Corseni te absorbe la vida, es decir, el, a nosotros, nosotros nunca hubiéramos conocido a José María, nunca hubiéramos <ríe> a conocido a ti, si no llegas a, por este libro y por este trabajo. Bueno, yo os conocí a vosotros y vosotros habéis de Korsini, y gracias a vosotros estamos no. aquí, además. No, o sea, y hay que además no. en todas las investigaciones lo que siempre se quiere son documentos, son pruebas, porque al final si no estás elucubrando, con o sea. lo cual tú estás dando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 Hjalmar Sats, masón, eh, con ascendencia danesa, eh, se lo rifan todos los bancos del mundo. Eh, claro. Es su sobrina, es decir, ella claro. vivió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 de